Muchas gracias, buenos días para todos y todas. Celebrar que estemos hoy reunidos acá, celebrar que estemos viviendo este tiempo histórico, celebrar a todas estas enormes mujeres luchadoras que durante décadas han peleado en las calles para lograr imponer ese tema en la agenda del Congreso. Deseamos que estamos viviendo un momento histórico que tiene que ver con una de las deudas de la democracia. Y celebramos también que en el discurso de apertura de sesiones se haya puesto el tema en la agenda del Congreso. Creo que nos merecemos un debate maduro, un debate racional, un debate que salga de estos falsos antagonismos, de estas falsas dicotomías que recién se planteaban. No basta con decir estamos a favor del derecho a la vida. Todos aquí estamos a favor del derecho a la vida. Todos aquí creemos en un Estado presente, en un Estado que no dé la espalda, en un Estado que mire los problemas, sobre todo cuando estamos hablando de un problema de salud pública. Claramente la criminalización ha fracasado. Nuestro sistema penal atrapa a las mujeres más jóvenes y a las mujeres más pobres, aquellas que recurrieron a un aborto clandestino y que han tenido una complicación de salud y con temor llegan a un hospital público y ven como muchas veces los médicos violando el deber de confidencialidad y el secreto profesional las lanzan hacia el sistema penal. Creo que esa no es la respuesta que esperamos del Estado. Si queremos realmente proteger la vida, tenemos que trabajar como reza el lema de la campaña en, en garantizar la educación sexual integral, en garantizar la provisión de anticonceptivos en el sistema de salud pública, con el mismo abanico de opciones que hoy tiene una mujer que va a una farmacia y tiene los recursos para pagarlo. Decía en el comienzo que la marca hoy en la Argentina tiene que ver con la desigualdad. Y esto por supuesto que nos duele cuando recorremos el país, cuando miramos las estadísticas, cuando miramos lo que pasa en el norte de la Argentina, cuando, cuando miramos lo que pasa en los sectores más vulnerables. Tiene que ver el debate que estamos dando con los derechos humanos, con los derechos a la salud sexual y reproductiva. No tiene que ver con las creencias individuales, no tiene que ver con las visiones religiosas, no tiene que ver... con las políticas públicas que construimos mirando la realidad decía recién Vicky y lo acompaño, no se trata de decir, de reducir en esta de estar a favor de la vida o en contra, sino de entender que esas simplificaciones son las que anulan el pensamiento, son las que no nos han permitido llegar hasta acá y creo en este sentido que nuestra responsabilidad es enorme la de los 71 diputados y diputadas firmantes, la de la campaña, la de todas las organizaciones que a lo largo y ancho del país están haciendo un enorme esfuerzo por seguir debatiendo este tema. También a los medios de prensa que están dándole el lugar que tiene que tener un tema central para la agenda de políticas públicas, para la agenda de los derechos de la mujer, para la agenda de las políticas de salud. Finalmente decir que quienes bregamos por la legalización del aborto lo hacemos desde la convicción que queremos que cada vez en la Argentina haya menos mujeres muertas por abortos clandestinos. Queremos que cada vez en la Argentina haya menos abortos. Queremos que en la Argentina cada vez haya menos embarazos no deseados. Queremos que en la Argentina las mujeres tengamos el derecho a decidir. Queremos que en la Argentina hagamos del derecho a a la salud sexual y reproductiva, un derecho humano, un derecho garantizado por el Estado. Mirar para otro lado es sostener una indiferencia que mata. Por eso interpelamos a todos nuestros compañeros y compañeras de todas las bancadas a que demos el debate en el recinto, a que podamos zanjar esta deuda de la democracia y por supuesto a, construir, a tener la capacidad de construir las mayorías necesarias, porque no nos conformamos con el debate. Queremos salir de esta discusión con una ley y lo necesitamos ya.